Señor, juntos y vamos a entonar este canto con todo nuestro corazón, como una oración en esta tarde, Señor. ¿Cuánto te amamos, Espíritu Santo? ¿Cuánto te amamos, Jesús? やったん 「いっしょにプレスラー」